Vamos a empezar a acerca de lo que han mencionado de hablar acerca de las dos casas eh uno de los fundamentos que tenemos nosotros dentro de las escrituras para separar que nos que no los israelitas una cosa es que Israel está entre las naciones y otra cosa muy diferente es de que digan que los que los gentiles son Israel los que han enseñado hoy en día a nivel mundial si nosotros somos el israel si nosotros somos ese israel que, que menciona que somos descendientes de abraham no concuerda con todo lo que han dicho los profetas no solamente los profetas sino el mismo mesías hermano, lo que yo pretendo es como un resumen, no yo sé que es un tema extenso, pero lo que yo pretendo es un resumen en cuanto a, al tema. Por ejemplo, la historia de la separación de las dos casas ya la he leído, ya la conozco. Pero quiero saber cuál es el punto de ustedes, ¿cómo miran este tema si creen en un dispensacionalismo o creen que la novia del cordero es aun Israel o o la yo sé que de, de, el término iglesia, no no es en sí iglesia, pero es congregación qué opinan ustedes en cuanto a eso sí. es un resumen, hermano, no algo muy extenso, no o sea sí mi hermana eh ese porque realmente te lo voy a hacer en una síntesis, porque realmente esto es muy muy largo eh es algo que yo le pido normalmente a mis hermanos, incluso a mis hermanos saben los que al principio llegamos aquí al grupo que fue una de las cosas que primero evadí. Y me refiero a Badi porque tuvimos que ver una multitud de enseñanzas para separar una cosa de la otra. Lo primero que tenemos que tener en mente es que dependiendo el año, el tiempo, no es lo mismo que el profeta Isaías hablara, al que hablara Jeremías, o que hablara el Mesías, o que hablara Saulo, o que hablara... A alguno de los profetas o los que escribió en el libro de los reyes todo depende de quién haya hablado en los libros y todo depende de quién es el que está hablando en los libros por eso hoy te voy a invitarte a que en el punto hagamos una meditación de algo el mesías en israel con él le dijo a su pueblo a la nación de israel le dijo estas palabras Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 5 y verso 6. Voy a pegando los versos, por favor, mis hermanos. A estos dos se envió Yeshua, a los cuales dio un mandamiento diciendo, Por el camino de los gentiles no iréis, y en la ciudad de los samaritanos tampoco entréis, masid antes a las ovejas antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primer punto, si de acuerdo a lo que mencionan en el mundo, que el, el, el, los gentiles es Israel, había que entender entonces primero por qué él me dijo que por el camino de los gentiles no iré en la casa del samaritano, tampoco entré, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso se le llama ovejas perdidas, porque habían estado sin pastor, habían estado fuera, habían estado no en el redil y si le dice ovejas de Israel porque Israel no se encontraba en el lugar donde debía de estar pero ahora practicó el maestro dijo, por el camino de los gentiles no si los gentiles fueran Israel como ha dicho hoy entonces por qué el maestro los divide y claramente dijo el maestro no vayas a los caminos de los gentiles en otras palabras el Mesías fue Agarath fue a Nazaret, fue a Galilea, fue a Bethsaida, fue a Tío, fue a Sidón, fue a, a las regiones de la tierra de Israel, pero nunca fue a Judania, él nunca fue a, a Siria, él nunca fue a Babilonia, nunca fue a Egipto, fue a las ovejas perdidas de la casa de israel y puede ver a esas ovejas que estaban dentro de los límites de la tierra de israel y a esos cuadros que les enseñó de tal manera que cuando le dije yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel y le dijo por el camino de los gentiles de no ir es porque dice que en el camino de los gentiles no iréis porque la tierra estaba llena de paganos ¿Quién describe que la tierra de Israel estaba llena de paganos? Lo describe el profeta Isaías y lo describe la misma escritura en el libro de Mateo. Mateo capítulo 4, mi hermana. Versículo 14 y 15, por favor. Léalo, por favor, mi mi, mi hermana Mireia. que se lo he dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de tabulón y tierra en el salí. La tierra del mar al otro lado. Lea, pero cantí. La física. Ese es lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo la tierra de Zabulón y la tierra de Ephsalib, camino del mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en regiones de sombra de muerte luz les esclareció, pero se llamaba la Galilea de los gentiles, porque dentro de Galilea que le pertenecía a Israel era repleta de gente pagana en aquellos días porque israel había sido destruido por el pueblo asirio 700 años antes del mesías por eso se le llamaba tierra de, de gente tierra de paganos isaías lo profetizó pueblo y el pueblo no quiso escuchar y le dijo que iba a ser galilea de los gentiles por cuanto no escucharon a la voz de isaías a la voz de amor a la voz de todos los propuestas que pone Israel como Elías que llamaría Galilea de los gentiles porque Galilea iba a estar dentro, iba a estar una multitud de gentiles y de paganos, por eso el Mesías dijo, por el camino de los gentiles no iré ni en casa del samaritano entre ellos. Samaria estaba en las regiones del sur, o lo que nosotros conoceríamos el, el o lo que nosotros conocemos Israel y en la parte sur de Israel. En otras palabras, lo conoceríamos como la tribu de, permítanme tantito, sería la tribu de Samaria. Estaría en las regiones de Dan y Efraín y ben, y Benjamín. Perdón, Dan y Efraín serían las, las el territorio de los samaritanos para que tú puedas formular esto necesitamos mapas para que veamos que esta es la zona de samaria samaria estaba en la tribu de dan y efraín y de tal y zabulón era la tierra de galilea quedaba exactamente a un costado del lado por este poniente de, del mar de galilea por eso le a galilea de los gentiles samaria tampoco le era permitido escuchar la palabra aunque samaria era descendiente de israelita israelitas de acuerdo a lo que la mujer había dicho en la antigüedad con el Mashiach. ¿Sí me están entender sí. Samaria sí. había hecho una mezcla de mujeres israelitas con asirios, y esta mezcla, en el año 722 antes del Mesías, fue conocida como los samaritanos samaria ya existía desde el año 800 desde el año 850 y existía samaria pero como un territorio no como una etnia o como un pueblo el samaritano empezó a, a formarse y eso te lo dice la historia la la historia universal eso no te lo dice la escritura los samaritanos era una mezcla de israelitas Con mujeres israelitas con hombres paganos esa mezcla no se le permitió al samaritano ser parte de las enseñanzas del mesías por eso el mesías le dijo por el camino de los gentiles no iré si en casa del samaritano tampoco entréis peguen el versículo por favor de mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 es el versículo que está diciendo, por el camino de los gentiles no iré sin casa del samaritano. 3". Los samaritanos tenían mezcla de israelitas con paganos. Ahorita vamos a ver los pasajes que describe eso en en el libro de los reyes. Y si la mezcla de paganos con gentiles, con asirios, no les era permitido escuchar la palabra, entonces ¿por qué...? los gentiles tampoco podían escuchar la palabra si de acuerdo a lo que dicen los demás, los gentiles son parte del pueblo de Israel. Eso sería una... Me Eso el Mesías dijo, ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era Mateo 10, 5 al 6, ¿verdad? Sí, por favor, no me no voy pegando los versículos para que vayan a la revelación, porque Samaria eran descendientes de israelíes, de acuerdo a la genética, y sin embargo ni a ellos, estando en el territorio de Israel, el Mesías no se les permitió enseñar la palabra. porque qué decir que los gentiles son los israelitas cuando los mismos samaritanos, que eran mezcla directa de israelitas con gentiles, no se les permitió? Ahora dice a estos dos envió Yeshua a los cuales dio un mandamiento diciendo por el camino de los gentiles no iréis y en la ciudad de los samaritanos no entréis los sanos está escrito en Juan capítulo 4 vamos para allá Juan capítulo 4 vamos a empezar a leer versículo 3 en adelante seguimos lo que dice la escritura capítulo 4 de Juan versículo 3 pongámosle mucha atención a lo que el mesías dice en estos pasajes del versículo 3 hasta el versículo 12 por favor que es cuando la mujer le dice la samaritana acaso eres mayor que nuestro padre jacob y ahí testifica que la mujer era descendiente de israelitas descendientes de jacob y también de paganos por la mezcla y la religión y sin embargo permitió enseñarle la palabra el mesías no le hablaba sino únicamente a gente que tenía genética de israel en ese momento y hay que entender por qué había gente de genética de israel en israel ya no existía como una nación porque no existía la nación de israel ya para esos momentos se conoció como samaria y después se conoció de otras maneras voy a invitarlos a que lean juan capítulo 4 versículo 3 hasta el versículo 12 por favor Dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era el ministerio que pasase por Samaria. Vino después pues, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Yeshua, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Respondió Yeshua y díjole, «Si conocieses el don de Elohim, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él, y él te daría agua viva». La mujer le dice, «Señor, no tienes con qué sacarla». Y el pozo es hondo, «¿De dónde, pues, tienes el agua viva?» eres tú mayor que nuestro padre que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados Entonces de acuerdo ahorita en la entrada Santiago 1:1 mi hermana sí. ella describe aquí en el versículo que la mujer samaritana que vivía ahí en esas regiones se describe la mujer en el verso 11 la mujer le dice, Señor, no tiene por qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tiene el agua viva? Le pregunta a la mujer, ¿es tu mayor que nuestro padre Jacob? Porque la mujer sabía que su descendencia venía de los lomos de Jacob, que nos dio este pozo del cual le dio sus hijos y sus ganados acordémonos que los samaritanos no entraron en el tiempo del mesías al conocimiento la única persona que habló de samaria con alguien fue el mesías pero fue una sola mujer si nosotros le seguimos leyendo dice que muchos se acercaron pero dice que nada más habló con una mujer ahora cuando nosotros hablamos de israel que se encuentran entre las naciones eso yo no estoy diciendo que no ocurra pero también en Israel en el territorio geográfico que es el verso que estamos leyendo ahorita Samaria se encontraba en la tribu ya les había comentado de Dan o la tribu de de Efraín es donde se encontraba Samaria y Galilea se encontraba en Etalí y esas dos regiones pertenecían a la tierra de israel por eso, por eso se le llama tierra de los gentiles porque si los gentiles fueran israel entonces hubieran estado obligados los hijos de, de eh, los hijos de los discípulos y el mismo maestro salir a muchos países de alrededor para enseñarle a la gente pero ellos no salieron de la tierra de israel pues, dijo a la gente que estaba dentro de israel por el camino de los gentiles no iré ni en la casa del samaritano sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de israel por eso vemos que nosotros vemos que ellos visitaron la pared y visitaron de zayda corazín la paz que todas las regiones pertenecían a israel en el tiempo del mesías con respecto al versículo que me acabas de pegar mi hermana mire ya y ahorita vamos y sí, si quieres a Ezequiel que el 37 Pero antes de, de mencionar todos estos capítulos, y sobre todo capítulos en los cuales entra como Ezequiel, muchos no ponemos atención acerca de qué, qué hizo Ezequiel. Y cuando los años, y en el tiempo de la profecía, no lo ubicamos el tiempo en cuando se ha de cumplir esta profecía, entonces hay un problema muy fuerte, ¿verdad? que ahí es donde se interpretan todas estas cosas. Pero antes de, de seguir pegando más versículos, vamos a ver Santiago capítulo 1, mi hermana verso 1, de Santiago, ya lo pegaste tú, dice así, Jacobo, que es en este caso Santiago, siervo de Elohim y del señor Yeshua, a las doce tribus que están esparcidas, se, salud, dice a las doce tribus, a las doce tribus que están esparcidas, dice salvación, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra la paciencia. Ahora, cuando dice que están esparcidas, entendemos que no es donde deberían de estar, sino que están en otra región. A las doce tribus que están esparcidas, salvación les dice pero este versículo no te dice dónde están esparcidas nada más te dice que están esparcidas te voy a invitar mi hermana para que veas cómo es que samari fueron los días en los cuales los reyes de israel habían cometido toda clase de abominaciones los reyes de israel y también algunos reyes de juá hicieron abominación y de ahí a todas estas naciones fueron llevadas este, este pueblo de Israel a las naciones cuando Israel es llevado a todas estas naciones nosotros encontramos que la nación de Israel se encuentra en un lugar se encuentra geográficamente en un lugar y que el Mesías dice de dónde nos va a sacar cuando venga cuando venga él como, como rey sobre la tierra y para eso vamos a ocupar Ezequiel 37 verso 21 y 22 y no nada más Ezequiel 27 y dos semanas, sino que vamos a hablar de un versículo más para atrás eso es lo importante, mi hermana, porque acuérdate que en qué año fue dividido Israel y Judá cuál más o menos en qué año fue dividido Israel y Judán mi hermana Mirella o qué rey fue el de donde se dividió el reino cuando se llamó israel y Judá bueno regresando un poquito entonces a esto se comentaba acerca de que el mesías en este momento habla con con esta la mujer samaritana con el mesías el mesías discípulos con nadie podían hablar de samaria ni con los gentiles que estaban en dentro de Israel para el comenzó nosotros distinguira el israelita de un gentil, de un cananeo, de un de toda esta gente que vivía en Canaán, que vivía en la tierra de Israel. Tenían sus culturas, tenían su forma, tenían su forma de de vida cada uno de ellos. El Mesías es con la primer mujer que habla en Samaria, pero era prohibido que se le hablara a los a, a los samaritanos de acuerdo a lo que está escrito en Mateo capítulo 10, verso 5, verso 6. Ahora, Samaria, así como ahorita pegaste este versículo de que o Oseas capítulo 13, verso 1, fue dividido, fue dividido por causa del pecado de Salomón. Está escrito en el libro de los reyes, capítulo 11, que por su culpa fue dividido Israel y porque después también Israel pecó. Ahora, si nosotros empezamos a observar Y empezamos a ver cuál es la historia de Israel en el libro de los reyes. Te voy a invitar que veamos el segundo libro de los reyes, capítulo 17, versos 5. Y el rey de Samaria y el rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria y estuvo sobre ella tres años. En el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Siria y puso los en Alá y en Abor. Al río de Gosán ...y en las ciudades de los Medos... ...porque como los hijos de Israel... ...pecase contra el Señor su Elohim... ...que los sacó de tierra de Egipto... ...debajo la mano de Faraón, rey de Egipto... ...y temiesen a, él, a dioses ajenos... ...y anduviesen en los estatutos de la gentes ...que Yohebá He había lanzado... ...delante de los hijos de Israel... ...y en los de los reyes de Israel que hicieron... ...y como los hijos de Israel... Bale hacen cosas no rectas contra yogebahi y su elohim edificándose altos en todas las en todas sus ciudades de las torres de las atalayas hasta las ciudades fuertes y se levantasen estatuas y bosques en todo collado alto y debajo de todo árbol árbolombroso y quemacen allí perfumes en todos los altos a la manera de las gentes que había yogebahi traspuesto delante de ellos e hiciesen cosas muy malas para provocar a ir a yogeba pues servían a los ídolos de los cuales yo Jehová, Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá, por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos a vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no me decieron, antes endurecieron su servicio, como la de sus padres, los cuales no creyeron en Yoseba Jesu elohim y, y desecharon sus estatutos y su pacto que él había concertado con sus padres y sus testimonios que él había protestado contra ellos y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos de las cuales les había dicho mandado que no hiciesen a la manera de ellas y dejaron todos los mandamientos de sí. Johim sí aquí mi hermana le está describiendo que en el tiempo del rey oseas en el tiempo del rey oseas fue cuando fue deportado israel fue llevado a las naciones el rey que estaba gobernando se llamaba almanazar rey de asiria versículo 3 del capítulo 17 con 13 dios almanazar rey de los asirios o fue hecho su siervo y pagaba de tributo el rey de asiria a dios hacia conjuración porque había enviado embajadores y su aso rey de egipto y no pagaba tributo el rey de asiria cada año como cada año por lo que el rey de asiria le detuvo y aprisionó en la casa de la cárcel el rey de asiria partió contra todo país y subió contra samaria y estuvo sobre ella 3 años en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria Samaría y transportó a Israel a Siria y puso los en carla en favor junto al río de Bozán en las ciudades de los medos. Entonces para para que nosotros empecemos a ubicar que si Asiria lo de, lo lleva cautivo y lo lleva a todas estas ciudades Egipto, lo que es medos la tierra de Jala, Jabor, todas estas ciudades fue donde llevó a los hijos de Israel, como describe en el versículo 6. En el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria, a Israel, a Asiria, y puso los en Jala, en Jabor, al río de Boxan, en las ciudades de los Medos. Porque los hijos de Israel se casen contra Yohéba, Jesú, elohim que los sacó de la tierra de Egipto bajo su mano de paraón rey de egipto y se niecen a dioses ajenos entonces los hijos de israel fueron llevados en ese momento pero hasta ese momento fueron llevados a a esa región de asa a siria ahora en el año 970 aproximadamente fue dividido el reino dividan Año 970, 722, divida 970 al año 722, Israel fue llevado cautivo a las naciones. 970 menos 722, por favor hermanos, pónganlo ahí, son 248, 248 años que el pueblo se le atuvo de, se de su pecado entonces si nosotros nosotros este nosotros empezamos a observar que desde el tiempo que fue dividido con Jeroboam y Roboam, rey de Israel y rey de Judá Roboam, hijo de Salomón todo ese tiempo pasó para que el pueblo su pecado porque le dijo que si no se arrepentía lo iba a destruir y llegaron profetas como elías isaías saías amor todos estos profetas para llamar la atención acerca de sus pecados y el pueblo no quiso escuchar no quiso atender la voz del poderoso por medio de sus profetas y no eran los únicos profetas porque ellos fueron los que escribieron bueno menos elías pero hubo muchísimos profetas que le llamamos la atención al pueblo y dice que estaba fueron llevados deportados a la ciudad de asilia posteriormente llegaría el profeta Ezequiel mi hermana este mireya y el profeta Ezequiel menciona que iban a ser llevados por causa de todo su pecado por todas sus fornicaciones y la representa con una mujer que había sido prostituta la representa como una mujer fornicado una mujer que estaba desnuda así como en de, de adán y eva eva había estado desnuda también esta mujer estaba desnuda y no tenía ropa no no había sido lavada y dice que no le habían cortado el cordón umbilical y representa jerusalén y representa a los hijos de Israel de esta manera que empezaron a adorar de cerros y empezaron a adorar todo este tipo de cosas en galáxia había judí, judíos semana como me estás poniendo aquí, pero no nada más en Galacia, había en Grecia, había judíos en Turquía, lo que estás mencionando, pero Turquía abarcaba todas las siete iglesias y abarcaba una multitud de países alrededor de aquellos días. Ahí estaban Arzo, estaban ciudades, ahorita te describo ciudades como cuáles estaban ahí en aquellos días, Estaban las ciudades de papilia estaba peicoio derbes sillisi siafrigia Antioquía de Pisidia, it Atalia estaba también Smirna péramo Teida filadelfia la odisea todos y todos sus lugares se encontraban ahí en aquellos días hermano como tú mencionas aquí en el en la segunda parte, pero no nada más eso pero nosotros estamos hablando de judíos no hermana te voy a poner el ejemplo por qué no te voy a explicar por qué no a mí me gustaría terminar esto de una manera leyendo los profetas pues usted decía que a largo del tiempo pero cuando estos versículos eh, se menciona que ellos eran este gentiles a gentiles, hermana. Gálatas capítulo 4, mi hermana. Versículo 1 al verso 4, hermana. Perdón, al 5. Gálatas 4, verso 1 al 5. Ah, claro. Pero también digo, el tanto que el heredero es niño en nada quiere del esclavo, aunque es el de todos. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo cinderado por el Padre. Así también nosotros cuando somos niños en esclavitud bajo el redimiento del mundo, pero cuando vio el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que reviniese los que de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por... okay. fíjate dice así mi hermana, el verso 4 de el capítulo 4, verso 1, mi hermana Mirella También dijo entre tanto que el heredero es niño, estamos hablando de Mashiach, en nada difiere del siervo quien es el siervo, el siervo es el que está sujeto a la servidumbre ese era Israel aunque es señor de todo Marcel está debajo de tutores, que era María esposa José, Miriam y José curadores hasta el tiempo señalados por el padre porque el padre ya había puesto un tiempo señalado así que también nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rubios este mundo se está contando a sí mismo saulo de que también había estado bajo sus rudimentos verso 3 así también nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimentos de este mundo hay que buscar cuál es la palabra que los hace siervos a ellos versículo 4 más el cumplimiento del tiempo dios o el ojín, envió a su hijo hecho de mujer súbdito a la torá Y dice que estaba súbdito a la Torá y si era subdito de la Torá, era esclavo de la Torá. Por eso está hablando de la esclavitud de ser siervo. Era súbdito de la Torá. Para que redimiese en esos 5 a los que estaban debajo de la Torá, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Esos que divan adopción de hijos. Eran los judíos israelitas que estaban bajo la torá No sé si me estoy a entender, hermano, ellos conocían la torá Los de Galacia conocían la torá Si los de la Gal Galacia no conocían la torá entonces, ¿por qué mandaban a los niños? Los mandaban a circunstancias porque conocían la torá practicaban lo que hoy en día conoces como el judaísmo. Es como Romanos, capítulo 7, verso 1, mi hermana esos eran, esos que están allá en Roma eran judíos conocedores de la torá Romanos capítulo 7 versículo 1 ellos practicaban de esto mi hermano vivían la Torah hermanos pues hablo con los que conocen la ley que la ley es la señorea del hombre entre tanto que éste esté vivo Romanos dice oh qué eh, eh, ignoráis hermanos hablo con hablo a quienes entienden la ley que el plan esto domina sobre el hombre sino mientras vive no como dice la reina valtera ignoráis hermano que hablo con los que saben la torá que los que la torá se queda del hombre entre tanto que éste para ese tiempo Acuérdate que pedro fue gracias y los discípulos fueron a la circuncisión Pedro no fue a los gentiles únicamente por una vez a los gentiles si te puede mi hermana que pedro nunca fue a los gentiles nada más una sola vez fue a los gentiles y eso aparece en el capítulo 10 versículo 26 en adelante pablo fue a los gentiles pero cuando pablo fue a los gentiles Pablo y el Mesías separaron la división entre un gentil y un judío. Y no importaba la región que fuera. Si él iba a una región y encontraba esa región, ahí había diferencia entre los gentiles y había diferencia entre los judíos. Acuérdense, vamos a ver capítulos de estos, mi hermana. Porque los separaban. No iba a la región ni el lugar ni el pueblo donde se encontraran. Acuérdense que los judíos y los israelitas son esparcidos... Una diferencia que hace el profeta Isaías es que Israel no fue partido. hay una expresión bien diferente. No sé que fueron partidos. Ahorita te enseño el resto, qué fue ¿cómo fue puesto Israel en aquellos lugares? La Escritura que escribe en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, mi hermana. Versículo 12, mi hermana. Y levantará tendón a las nacioneses juntará a los desterrados de Israel y reunirá las espacios de jurá de los cuatro confines de la tierra. ¿Cuál es la diferencia mi hermana Mireia entre los judíos y los israelitas de acuerdo a lo que dice el verso dice el capítulo 11, versículo uno dice juntará a los desterrados de Israel y reunirá los de Judá qué diferencia hay un de un desterrado de un de un esparcido hermano que es un desterrado y que es un esparcido un desterrado es una persona que no puede regresar al lugar donde era y el esparcido puede regresar cuando él quiera en otras palabras hoy en día hay oriente se conoce como israel pero no son israelitas los que están habitando la tierra de judea son específicamente judíos los que están viviendo de judea no están habitando la tierra de israel los este los israelitas porque los que están habitando la tierra se llaman judíos no sé si me doy a entender mi hermana mira ya no es lo mismo un desterrado de Israel a un esparcido de Judá el esparcido regresa, el israelita no puede regresar porque está desterrado parece es que no puede regresar no sé si me estoy dando entender mi hermana voy a explicar todo esto con, con más tiempo, pero quiere decir un desterrado de un este de un esparcido por eso Santiago dice a los doce a las doce tribus que están esparcidas son doce tribus Cuando Pedro está escribiendo tribus que estaban esparcidas y le está diciendo que no se encontraban de allí, si no los junta en un solo pacto no se puede cumplir la profecía. Hoy todavía no nos junta. Todavía, todavía no los junta. Porque los israelitas y los judíos todavía están separados. Pongamos que nosotros somos Israel. Los judíos no quieren nada con nosotros y nunca se van a juntar con nosotros porque los judíos no van a cambiar su forma de pensar por la forma de creer en Yeshúa. Te voy a invitar para que veas cuántos pactos había cuando los pactos que se leen son uno. Génesis capítulo 17, versículo 1, hermana. Génesis 17, versículo 1. Génesis 17, verso 1 y verso 2, perdón. Sigue. Sí. Era Abraham, edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Adonai y le dijo, ya soy el ojín todopoderoso, ando delante de mí y sé perfecto, y pondré mi parto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Pon atención, hermana, y fíjate que dice el poderoso. siendo abraham de 99 años le apareció yo que bajé y le dijo yo soy el dios todopoderoso anda delante de mí sé perfecto ese es el pacto que está pidiendo veces en la el pacto que está pidiéndole el poderoso abraham anda delante de mí y sé perfecto todos Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran manera. Pico a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las doce cruz de Israel, y a todos ellos, esa es la multiplicación. Con ellos hizo el pacto. No miento, él hizo pacto con su pueblo Israel, nuevamente. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Cómo? ese pacto que lo multiplicó en el hebreo se dice rabá, multiplicar esa fue la rabá en hebreo que lo multiplicó en gran manera ahorita vemos en dónde hizo el pacto con los hijos de Israel porque lo dice Deuteronomio, lo dice Éxodo lo dice eh, estos dos libros te explican dónde hizo el pacto con ellos ahora nuevamente mi hermana Mireia versículo 3 al versículo 6 ahí entra el otro pacto hermana acuérdate que en el versículo 17 dice siendo abraham abraham no abraham abraham de 99 años apareció leyó jefe bajé y le dijo yo soy el dios todopoderoso anda de mí se perfecto pondré mi pacto entre mí y ti cuando se llamaba abraham y teniente te mucho en gran manera ella hizo el pacto ya se lo confirmó abraham se multiplicarán esa era la descendiente la descendencia de Abraham Isaac, Jacob y las doce tribus de Israel la Rabá versículo 3 al 6 mi hermana verso 3 al 6 no le está repitiendo el, el pacto este es otro pacto que iba a tener con otros, no con los mismos versículo 3 al versículo 6 por favor mi hermana Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y el origen habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y seré padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te has puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicará en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes al gran de ti. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y habló con él, diciendo, Yo pacto serás padre de muchedumbre de gente ya no se llamará más tu nombre Abraham sino que aquí ya se le cambia el nombre por Abraham, porque se por padre de muchedumbre de gentes ese pacto no se cumplió hasta cuando Mashiach nació y no fue cuando él per así cuando el masji murió. Y resucitó de entre los muertos, ahí aparece el nuevo pacto. Gracias a Él, las naciones entramos a la gracia. Pero en ese momento, pero desde los tiempos antiguos, el pueblo de Israel hizo un pacto que era el arrabajo. ¿Me estoy dando a entender, mi hermana Mireia? Ahora, mi hermana, dice el verso 5. Y no te llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchas naciones multiplicarte mucho de la manera y te pondré en gente y reyes saldrán de ti versículo círculo 7 nuevamente vuelve a mencionar el pacto mi hermana no se lo está repitiendo le está volviendo a decir este es otro pacto capítulo 17 verso 7 nada más mi hermana mireya por favor leanlo Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en, en sus generaciones, por pacto del pego para ser tu origen y el de tu descendencia después de ti. No le está repitiendo el, el el pacto, mi hermana Mireia. El hebreo le está diciendo, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente, en el hebreo, si tú lo checas ahí, dice serán la cera mi hermana Mirella estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones a la alianza perpetua crea a ti por el ojimia tu simiente después de ti acuérdate de la palabra simiente mi hermana, versículo 7 estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti Ajá. Vete a Gálatas, capítulo 3, versículo 15, dice, Ana Mireia, este tercer pacto es el pacto que hace con el Mesías, únicamente con el Mesías. Gálatas, capítulo 3, versículo 15, 16, por favor. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, ni ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron malas las promesas y a sus tiempos. No dice, y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a la simiente, la cual es Mesías. Ese es el tercer pacto que habló Génesis capítulo 17, versículo 7, hermana. Hablaba de la simiente, de la cera, no de la raban ni de Abraham. Porque Abraham, Abraham, el padre de nosotros, las naciones, Pero esa era que la siguiente le está diciendo, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie le añade o le cancela, como se confirmó con la muerte del Mesías, ahorita te lo muestro. Abraham fueron hechas las promesas, y no dice la como de uno, sino de muchas promesas abracán fueron hechas las promesas y a su simiente nos dice a las simientes plural como de muchos sino como de uno y tu simiente la cual es el mesías ese es el tercer pacto que aparece en las escrituras mi hermana en el libro de génesis capítulo 17 y hay otro pacto aparte de este allí en génesis 17 Voy a detener aquí tantito para que veas la diferencia entre un pavo y otro, mi hermana. ¿Me estoy dando entender, mi hermana este, Mireia? Vete a Hebreos capítulo 9, hermana. Hebreos capítulo 9, versículo 17, versículo 17, ahorita nada más. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido en tanto que el Salvador viva y la que gala describe mi hermana hermano solo como hombre aunque un pacto sea de hombres con todo siendo confirmado nadie le añade o le cancela y describe hebreos 9 versículo 17 porque está por el pacto porque ahí viene la palabra pacto que la traducen en algunas versiones como tratamiento con la muerte es confirmado cuando así muere confirma el pacto de otra manera no es válido de tanto que el vive entonces machista que derramar la sangre para derramarse su sangre por nosotros y para que hiciera el pacto con nosotros versículo 18 mi hermana de dónde vino ni aún el primero fue consagrado sin sangre dice que el primero ni aún fue confirmado con sangre porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley, ese ahí te está separando el primer pacto que hubo en la antigüedad. Porque donde vino ni aún el primer pacto fue consagrado sin sangre, habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo tomando la sangre de los becerros y de los dios con agua y lana y grana e foco roció al mismo libro y también a todo el pueblo roció el libro y al pueblo con la sangre de los toros y de los machos cabríos por eso más cuando muere derrama su sangre y nos cubre a nosotros de nuestros pecados versículo 20 diciendo en la sangre del testamento que el nos ha mandado además de esto roce también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio Y casi todos purificados según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión Mashiach murió hace dos mil años hermana bueno 1980 años aproximadamente que murió machia y si machia murió hace mil novecientos ochenta años aproximadamente ese pacto lo hizo cuando él murió el primer pacto que te estoy diciendo aquí fue en el tiempo de moisés Por eso le dijo, "Este es mi pacto entre mí y temultiplicaré entre mí y, y te multiplicaré en gran en gran manera, que esa es la rabá." Enlo dice rabá. Esa rabá fue confirmada cuando mataron los machos cabríos. Esto explica Éxodo 24 versículo 5 al versículo 8, mi hermana Leto. Los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales hicieron los holocaustos y hacerlos como sacrificio de paz. Adonai. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Adibu y setenta de ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldozazo de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron al Elohim, y comieron y bebieron. Entonces Adonai dijo a Moisés, sube a mí al monte, y a allá, y te daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles y se levantó Moisés con José, su servidor, y Moisés subió al monte del Espíritu. Y te das cuenta que el primer pacto, cuando todos los libros de la ley y los mandamientos, describe que mataron esos machos cabríos que dice Hebreos capítulo 19. Y es ahí donde hizo pacto, o en hebreo la palabra pacto, aparece la palabra alianza en el versículo 7 mi hermana Mireia. Puedes checarlo en el de Word y allí la palabra alianza, por favor. Si alguien puede pegar el de Word, pégale el verso 7 que la palabra alianza fue traducida como alianza, pero ahí aparece pacto en hebreo. En otras palabras dice Brit. Envió los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, sacrificios pacíficos, a Yoheba Jei -He de cerros. Moisés tomó la mitad de la sangre y puso lentas zonas está en las de la sangre sobre el altar y tomó el libro de la del libro del pacto y leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que yo jebaé ha dicho y obedeceremos entonces moisés tomó la sangre y lovio sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que yo jebaé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas Mi hermano Miguel, ¿te das cuenta que el primer pacto ya pasó hace muchísimo tiempo y que el Génesis no está hablando de uno, ni de dos, sino de tres pactos? En Génesis hablando de los pactos de la promesa sí son tres, porque todavía en Génesis 17 está el otro pacto de la circuncisión. Pero eso te lo platicaría después. Ah, que se conoce como el pacto de la circuncisión. Ahora, si en el verso 2 aparece el pacto el pacto de la rabá Él, ellos guardaron los mandamientos Abraham guardó los mandamientos para Israel no es ahí donde dice que hicieron pacto con Yo Jebajé y dice que invalidaron ellos el pacto es lo que dice Jeremías que lo invalidaron por eso va a ser un nuevo pacto pero cuando sean nuevamente los dos, tanto el pueblo los judíos estén unidos en un solo pueblo o eso hoy en día todavía no sucede mi hermano eso todavía no sucede Entonces cuando tú lees los pactos, Mashiaj hizo un pacto. Nosotros las naciones debemos de hacer pacto con el Mashiaj, pero Israel hace miles de años quiso pacto con el poderoso. en ese pacto lo invalidaron de acuerdo a lo que dice el poderoso en Deuteronomio capítulo 30 Deuteronomio 31, versículo 15 al 17, por favor, mi hermana. Perdón, 15, 16 ahorita la más. Y se apareció Adonai en el tabernáculo, en la columna de nubes, y la columna de nubes que puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Adonai dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tu padre, y este poder pues se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará el pacto que he concertado con él. Y el poderoso le está diciendo a Moisés, ellos van a invalidar el pacto ellos iban a invalidar el pacto y yo que bajé dijo usted y aquí que tú vas a dormir moisés estaba a punto de morir porque ya tenía 120 años después a punto de dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra donde va estando en ella y me dejará e invalidará mi pacto que concertado con el verso 17 y mi furor dice Y mi furor se encenderá contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro serán consumidos y hay, y les hallará muchos males angustias y dirán en aquel no me ha hallado estos males porque no está mi dios en medio de mí mi elojín la iba a estar con ellos porque él había hecho el pacto de que si si ellos hacían el pacto él sería su dios y ellos serían su pueblo, pero ellos al invalidar el pacto. Dejó él de ser su Elohim, ellos dejaban de ser su pueblo. Por eso Israel fue destruido, una vez, tres veces, muchas veces fue destruido, atacado por pueblos nazis de alrededor. Porque ellos invalidaron el pacto. Por eso cuando el Jere, Jeremías y Ezequiel hablan de cuando va a ser el nuevo pacto con ellos, cuando habla que los va a volver a reunir, dice que tienen que estar los dos reunidos en un solo pueblo y ya no. Están divididos en dos pueblos, en dos reinos Ahora sí te voy a invitar a que leas Lo que dice Ezequiel capítulo 37 Pero voy a mencionar No el versículo 21 Vamos a leer un poquito más atrás Versículo 17 Ay, Perdón, no escuché, ¿Ezequiel ¿es cuánto? Que se entrecortó Ezequiel capítulo 37 El círculo 17, versículo 23, 22. Punta los globos del uno con el otro, para que sea uno solo, y será uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Dile, así ha dicho Adana el Señor, he aquí. Yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a la tribu de Efraín, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judán, Y los daré en un solo palo, y será uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. ¿Hasta qué verso le diste, hermana? Hasta el veinte. ¿Hasta cuál es? Veintidós. Ah, perdón. Y le dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel dentro de las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. importancia del profeta, mi hermana, porque está diciendo desde el verso 16, tu hijo de hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá, y a los hijos de Israel, sus compañeros, era Judá, ven, el ellos eran sus compañeros, Cuando tú apuntas en el palo a Judá, Benjamín a los levitas, los hijos de Israel, sus compañeros, dice verso 17, junta luego el uno, perdón, sigo leyendo el verso 16, hijo de hombre, tómate un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros, tómate después otro palo y escribe en él a José y a toda la casa de Israel, sus compañeros, juntalos luego el uno con el otro para que sean uno y sean uno en tu mano cuando te hablaren los hijos de tu pueblo diciendo no nos enseñarás qué te propones con esto hay que saber por qué le dicen los hijos de israel esto y los judíos porque cuando los una no les va a parecer porque están uniendo a dos pueblos que nunca se han llevado bien y eso te lo dicen los profetas pero tienes que saber quiénes son versículo <coughs> versículo 18 19. Diles, así ha dicho el Señor Jehová Jehová, he aquí que yo tomo el palo de José, que está en la mano de Israel, y las tribus de Israel, sus compañeros, y pondrélos con el palo de Judá, y harélos un palo, y serán uno en mi mano, ya no serán dos, sino uno solo, si tú fueras Israel, tú no te llevas hoy en día con los tíos no te puedes unir en un palo en este momento porque ellos tienen algo diferente de lo que tú crees hoy en día como creyente masía ellos no creen en masía versículo 20 y los palos sobre los que escribir estarán en tu mano delante de tus ojos y dirás así ha dicho el señor he aquí que yo tomo a los hijos de israel de entre las gentes a las cuales fueron y los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra pero da la diferencia que a los hijos de israel no a los judíos porque los judíos hoy en día ya están viviendo en la tierra parte de los judíos ya está viviendo por eso no le habla a los judíos versículo 22 y los haré una nación en la tierra en los montes de israel un rey será de todos ellos por rey que es Yeshua, y nunca serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos, ni con sus abominaciones. Tú no tienes ídolos, hermana. El Israel que va a llegar allá todavía tiene ídolos y abominaciones. Versículo 23 los haré una nación en la tierra en los montes de israel y un rey para todos ellos por rey y nunca serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos ni más se contaminarán con sus ídolos ni con sus abominaciones ni con todos sus rebeliones y los salvaré de todas las habitaciones a las cuales pecaron y los limpiaré y serán por y será y me serán por ellos por elohim y mi siervo david será rey sobre de ellos, ahí ya estará la resurrección, porque ya está presente David, ¿dónde está David hoy en día entre nosotros? David no se encuentra hoy en día entre nosotros, pero cuando venga Mashiach, hará la resurrección, y en ese momento David estará para reinar sobre los hijos de Israel, porque los hijos de Israel serán traídos, en el tiempo después de la resurrección de Israel, están entre las naciones, ahí los va a sacar por eso dice el verso 24 y mi siervo david será rey sobre de ellos y todos ellos serán un pastor y andarán en mis derechos y mis ordenanzas guardarán y las pondrán por obra y habitarán en la tierra que di mi siervo jacob en la cual habitaron vuestros padres tenía habitaron ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre Y mi siervo David le será por príncipe para siempre. Esa profecía no es para nuestros días. Esa profecía es cuando venga la resurrección, cuando estén en la, en el tiempo del milenio. ¿Me estoy dando a entender, mi hermana Mireya? Ahí en, en Samuel 3, Samuel 2, en el mundo de Samuel 7, parece que es el verso 9, le dice que, y, y el Jehová 6 se hace saber que él, Será una casa a ti, en lugar de que David le hiciera una casa, es la casa que le va a hacer. Primero antes que, ahorita veamos lo de mi hermano Miguel, mi hermana Mireia, así me dicen ah, perdón, perdón, disculpame, mi hermana. No, no representa a Machía, sino que el mismo David se levantará. Él va a ser príncipe, Mashiach va a ser rey. Uh. Mi hermana Luz, un favorzote, mi hermana. Mete a Marcelo, por favor lo que pasa es que esa es una enseñanza judía mi hermana después te explico un poquito con respecto a ello le llaman masia ben joseph y le llaman masia ben david pero cuando veas las profecías te darás cuenta que no le puedes llamar ben joseph y ben david es hijo de david e hijo de joseph pero no puedes aplicar eso porque los profetas están enseñando algo muy diferente pero en esto que lo veas como la profecía que lo veas con los profetas no que te lo diga con mi boca, sino que tú lo veas. ¿Sí me va a entender, mi hermano? ¿Sí podría meter a mi hermano Marcelo, por favor, mi hermana Luz? Mi hermana Luz, ¿me escuchas? Acá estoy, mi hermano, Shalom. Ah, no te veía, mi hermano. Gracias, mi hermana Luz. Es que... Después, eh... hermano, Alfonso, recién me llega el mensaje, Alfonso, ¿eh? No sé qué le pasa acá a Internet. No sé por qué me llevo tantas veces. De... Te tarde. Hermano, va, eh? Ahí te saluda, mi hermano. Salud bueno, a todos, hermanos. Salud a Douglas, Marínia, Mishma, Mireia, Luz, Paola, Alexander Luis, Félix, Pauli, Salud a todos. De parte de Messi, de mi parte. Bueno. Ahora, si le ponemos un poquito de atención, mi hermano, ella. Al hecho de lo que está escribiendo Jeremías, te voy a invitar a que leamos el capítulo 31, versículo 25. Al ver ayuno, hermana, y verás que cuando los dos pueblos, dos en dos en un solo pueblo, no que ya sean dos pueblos, sino ya llamándolo Israel Se describe que va a cimentar a los hijos de Israel y a los hijos de Judá de simiente de hombre, de simiente de animal. Cuando tú no entiendes parábola, nunca entiendes por qué dice simiente de animal. Hay que entender por qué dice que de simiente de animal. como a los hijos de Israel y los hijos de Judá de simiente de animal? Hay que explicarlo, no hay que quedarnos con las ideas dice el profeta, aquí nada más te explican el versículo 31 al 34 porque ahí habla del pacto, que va a ser un nuevo pacto y que ese pacto lo está haciendo con nosotros hoy en día y eso es mentira, el pacto que hizo con nosotros es el de Abraham el de padre de multi, multitudes de naciones, para el judío debió de haber sido Abraham no Abraham para nosotros debe de ser Abraham, porque nosotros somos ese pueblo que fue con el que hizo Mundo, que aparece Génesis 17 versículo 3 al versículo 6 voy a invitar a que peguen aquí en el, en el chat Jeremías capítulo 31 versículo 25 al verso 31 ahorita por favor nada más y le damos ahorita únicamente el 25 nada más el 25 Jeremías 31 versículo 25 Alfonso 31 verso 25, pero sé bien, por favor, Porque satisfaré al alma cansada y satisfaré a toda la alma enristecida. Algo está mal ahí. Algo está mal. Vení tantito mis hermanos. Se me cambió el capítulo. Perdón, me equivoqué. Es versículo 27. 7 al 31. Jeremías 31, 27. 7 al 31. Sí. He aquí viene un día, dice Donay, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, decimiente de hombre y decimiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y frijir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Donay. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas y los dientes de los hijos tienen la entera sino que cada cual murirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas aria tendrá la entera. Es así, en el día, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Primer punto, mi hermana Mireia. Cuando va a hacer el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, dice que la va a cimentar con simiente de hombre, con simiente de animal. ¿Cómo es eso, mi hermana Mireia? Eso no te lo va a explicar ahorita. ¿Pero cómo es eso? Versículo 20, 28. Cuando nosotros empezamos a ver, así que tuve cuidado de ellos para arrancar, para derribar, para trastornar, para perder, afligir, tendré cuidados de ellos para edificar y plantar, dice el Señor, Yohei Bajei entonces casi como los destruyó en el tiempo antiguo y los arrancó los derribó los afligió dice que en aquel tiempo tendrá cuidado y cuidado de ellos para edificar y plantar en aquellos días dice no dirán más los padres comieron las subas agrias quienes comieron las uvas agrias fue adam y eva y dice y los dientes de los hijos tienen la dentera sino que cada cual morirá por su propia maldad. En aquel día no van a decir, "Ay, es que Moisés o Salomón o David o Adán o el o el hombre me enseñó mal y hizo que me perdiera." En aquel día no, porque allí va a estar el poderoso, allí va a estar Mashiah para enseñar a su pueblo, ahorita te lo dicen los dos que siguen, sino que cada cual morirá por su propia maldad, los dientes de todo hombre que comiere las uvas sagrias, tendrá la dentera, si, tú, si en aquel día los hijos de Israel comen las uvas sagrias, van a tener ellos la culpa de su muerte, versículo 31, he aquí vienen días, dice el Yoche y Bajé, y en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, versículo 32 pegué al versículo 34 va a ser un nuevo pacto no dice que es el mismo pacto que hizo con los hijos de israel en la antigüedad ellos violaron quebrantaron como lo dice el libro de Deuteronomio que ellos invalidaron el pacto aún antes de morir Moisés sabía que iban a invalidar el pacto porque él había hecho un pacto con los hijos de Israel y ellos lo invalidaron versículo 32 al versículo 34 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadiaron mi esposo, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este que es el pacto que haré en la casa de Israel, mejor de aquellos de Israel, Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por el fin, y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su próximo, ni ninguno a su mano. Diciendo, conoce a donna porque todos me conocen desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice adonai porque perdonaré la maldad de ellos no me acordaré más ahí está la diferencia mire verso 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce a yo rey que es el machia por me van a conocer desde el más pequeño tan más grande dice yo que bajé porque perdonaré la maldad de ellos y me no afinó me acordaré más de sus pecados es por eso que se dice que le será a ellos por un rey para todos y será uno y será rey para los dos pueblos ya no serán llamados dos pueblos y uno solo para ir delante del pueblo y allí estará con su pueblo y en momento les perdonará el pecado Pero ahorita en estos tiempos es el tiempo de los gentiles. Este es el tiempo en cual los gentiles, sus israelitas y judíos que quieran entrar en el pacto de Mashiaj, porque se llama Padre de naciones, entra cualquier nación que quiera, sea chino, sea japonés, sea turco, sea este judío, sea israelita, sea de donde sea, chileno, portugués, de donde sea. Todos pueden entrar porque él es el Padre de las multitudes de naciones. Por eso dice que ya no hay judío, ni griego, ni extranjero, ni chiita. Todos los que guarden los mandamientos del Mashiach pueden ser su pueblo. <coughs> ¿Cuál, hermano? No te entendí muy bien esto. Pero al llegar al Mashiach, deja de ser gentil, según eso enseña Pablo, ¿no? eh Sí, pero nunca les deja de llamar en las Escrituras, porque siempre hace la diferencia entre un gentil y un judío Ahorita te doy verso para que veas eso por eso dice vosotros los gentiles que era llamado sin circuncisión y hace la separación para que separes a uno de otros que en aquel tiempo estaba alejado dice estabas alejados de la república de israel ajenos a los pactos la promesa sin esperanza sin el en el mundo más gracias a más nos ha hecho cercanos Nos ha dicho pueblo, somos de la nación de Israel. Es aquí donde tú lo que estás preguntando es verdad. Dejamos de ser gentiles para ser Israel, pero no un Israel ya el espiritual, porque no es Israel el que lo es en la carne, sino en lo, en lo espiritual si el mismo Israel que salió de allá de Israel, de los lomos de Jacob no guardó los mandamientos de nada te sirve a ti, Mireia, que seas de Israel o seas judía y no guardes los mandamientos te pongo un ejemplo mis apellidos míos y los apellidos de mi son directamente de judíos pero de qué me sirve ser judío no sea judía, si quebranto el mandamiento Israel invalidó el pacto si tú y yo invalidamos el pacto, no nos sirve de nada que seamos o judíos. Pero es siempre bueno hacer la aclaración, mi hermana. Si a mí me preguntas, hermana, en el momento tú me preguntas, antes de que te explique esto, que si yo soy Israel, yo soy de Israel, hermana. Pero cuando tú tienes un diferente a lo que nosotros tenemos como israelitas, entonces es donde viene la confusión, ¿no? nosotros venimos de las naciones y cuando guardamos sus mandamientos y hacemos su voluntad dejamos de ser gentiles para ser de la nación de Israel pero siempre y cuando se sujeta a los mandamientos porque no te sirve de nada decir soy de Israel y violenta tus mandamientos pero la torá fue añadida hermana hace falta un poquito de tiempo porque la torá fue añadida y si hace diferencia entre la torá añadida de la torá que guardaban los antiguos es donde te vas a dar cuenta, mi hermana. Bueno, sigamos adelante con lo que hemos estado platicando, con lo que hemos estado viendo. Como te comentaba el día de ayer, mi hermana este, Mireia, hay tantas cosas que hay, mi hermana. Eh, cuando lo veas con los profetas, cuando, cuando lo veas con, con la base escritural, eh, eso es lo que va a hacer la diferencia, mi hermana. Nada más denos mucha paciencia, denos mucha paciencia esto es largo y esto es largo y de mucho tipo entonces nosotros hoy en día al checar a Jeremías Jeremías claramente dice haré un nuevo pacto con ustedes no como el pacto que hice con ustedes sería que invalidaron mi, mi, mi, el pacto de quienes está hablando desde la casa de Israel no está hablando de los sentiles versículo 31 dice así he aquí vienen dios señor en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de jacob y con la casa de judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de egipto porque ellos invalidaron mi pacto bien que fui un marido para ello jejejej mas este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice el señor daré mi torá en sus entrañas las escribiré en sus corazones, que yo a ellos por el Elohim, ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yohebajei, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño de ellos, hasta el más grande de ellos, dice Yohebajei, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados, eso es Profeta Ezequiel decía que ellos tenían ídolos, tenían abominación. Tú no tienes ídolos, hermana, tú no tienes abominación. Tú ya crees en Yeshua, no crees en lo que te enseña el el párroco, el sacerdote católico. Tú crees en Yeshua, tú no practicas ya la idolatría. Por eso cuando tú me citabas Ezequiel capítulo 37 verso 21 y 22, nunca se ajusta eso para ti. Y entonces te das cuenta que hoy, en estos días, desde el Mashiach, acá, es el tiempo de los gentiles. Todo el gentil que quiera salvar su vida, la salvará. Ah, sí. Pero específicamente te hablo de la idolatría, de adorar ídolos. Y te estoy hablando también de la idolatría que tú gustes, que están escritas en el libro de otros libros, de las cuales nos enseña que esas cosas tú ya no crees en esas cosas de acuerdo entonces por eso me pierde ya de esta manera mi hermana mirella entonces del libro de romanos versículo 25 y 26 chécate cómo que separa israel de los gentiles, una cosa es gentiles y otra cosa es Israel, capítulo 11 verso 25 y 26 dice así, porque no quiero hermanos, que ignoreis este misterio para que no seis arrogante en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel el en endurecimiento en parte, y dice que en Israel en parte el endurecimiento no todo Israel estaba endurecido, hasta que haya entrado la plenitud gentiles si se endurece israel una parte no quiere decir que todo israel se endureció sino nada más una parte hasta la entrada la plenitud de los gentiles y el verso 26 dice y luego todo israel será salvo como está escrito vendrá lesión el libertador que apartará de jacob la impiedad acuérdate que está escrito en mateo 24 versículo 14 y verso verso 14 dice Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. El evangelio tiene que ser predicado hoy en día a todos los gentiles, a todas las naciones y después vendrá el fin. Y si llega a ese fin, luego todo Israel será salvo como este Cristo vendrá de Sion el libertador que va a apartar de Jacob la impiedad, ese Jacob todavía tiene pecados tú y los que están aquí y ya no quieren vivir en esos pecados y ya no deben de estar viviendo en esos pecados porque Mashiach nos ha enseñado a no practicar el pecado por eso cuando hablamos de Israel, hablamos de un Israel que fue endurecido pero no todos sino una parte, mi hermana Mireia no, no todo Israel fue desgajado del árbol. El árbol no tiene una rama. A veces lo que él en la Biblia, piensan que un árbol tiene una rama, y un árbol no tiene una rama. Tiene muchas ramas, y la Escritura dice claramente que fueron arrancadas, pero no dice todas las ramas, sino dice algunas fueron desgajadas para de la seuduche que son los gentiles. Pongan que, este Romanos capítulo 11, versículo 1 al versículo 7, por favor. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice delías de la escritura? ¿Cómo hablando con Elohim contra Israel dice, Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí siete mil hombres, que han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo han quedado reliquias por la erección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia y la gracia Y si por las obras... Ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. que pues? Lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, más la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué pues dice el verso 7? Lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, más la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. O sea, hay un pueblo el pueblo de Israel y de de Judá, Unos los aceptaron y otro grupo no aceptó aceptó esas son las re, son la elección que ha alcanzado la como dice aquí que pues lo que buscacbais desde aquí yo no alcanzado más la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos ha desechado elogina a su pueblo en ninguna manera pues pero si el pueblo juillo le dice guarda los mandamientos y empieza a hacer otra cosa que no debe de hacer entonces de qué le sirve guardar los mandamientos y si no sabe cómo guardarlos entonces escribe en el versículo 8 mi hermana en adelante yo leo de romanos verso 8 como está escrito dioles del fin espíritu de remordimiento ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy como que les dio ojos ojos con que no vean y oídos con que no oigan acuérdate en Mesías le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y le está diciendo, ¿por qué les hablas por parábolas? Y les dice, porque vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, más a ellos. No les es concedido. Me estoy dando a entender mi hermana, Mireia y mis hermanos. Verso 8, como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en rey y retribución. Verso 9, David dice, se les vuelta su mesa en lazo y en rey en y en paga Sus ojos sean oscurecidos para que sean, siempre el espinazo. Digo pues, ha tropezado para que cayesen en ninguna manera. Más por el tropiezo de ellos vino la salud a quien, mi hermana Mireia. Versículo 11. Digo pues, ha tropezado para que cayesen en ninguna manera. Más por el tropiezo de ellos vino la salud a quién es mi hermana. A quienes vino la salvación o la salud, como dice aquí. ¿A quién vino la salud? Estoy leyendo el versículo 11. Estamos hablando de Israel. Digo, pues, han tropezado para que cayesen, dice Saulo, no, en ninguna manera. Más por el tropiezo de ellos, vino la salvación. ¿A quienes Hermanos, lleguen el versículo ahí, póngale aquí salvación. Para que fuesen provocados a celos. ¿No crees que les da envidia que mejor paganos o gente del paganismo, que ellos le llaman incircuncisos, están guardados, ¿verdad, hermana? Son los gentiles los que están aprendiendo qué, y están viendo con sus ojos lo que ellos no quisieron ver. Están oído sus oídos cosas que no quisieron oír. Y está escrito en la, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8, que los príncipes no ver con sus con sus ojos y oír con sus oídos, porque si hubieran sabido quién era ese Mashiach, no le hubieran dado la muerte a ese maestro. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 6, versos esto es nada más para aquellos que aman, si tú mire y amas el ojín vas a ver con tus ojos y vas a oír con tus oídos y vas a amar al poderoso con tu corazón, cosa que nunca antes había subido en pensamiento de hombres son las que ahora tienes en tu mente no nada más tú, sino todos hemos aceptado al Bajé, al Mashiach, que nos hemos acercado al verdadero salvador de Israel primera carta de los Corintios capítulo 2, versículo 6 al verso 9, a nosotros nos ha permitido ver con los ojos y oír con los oídos y cosas que antes nunca había subido al corazón de hombre son las que han subido a nuestro corazón hoy en día en el versículo mi hermano por favor primera carta a los corintios capítulo 2 versículo 6 al 9 por favor eso israel a él a les, les puso este le puso un espíritu de remordimiento ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy y cuando dice hasta el día de hoy es en el tiempo de los romanos y hoy en día también de manos para todos aquellos que no quieran escuchar sin embargo hermana dice el verso 6 hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado la madurez sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen o sea de los príncipes los sacerdotes los escribas y los fariseos Verso 7, más hablamos sabiduría del ojín en misterio. ¿Por qué les hablas en parábolas? Porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, más a ellos no. Porque de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis mir, mir, y no miraréis. Verso 7, más hablamos sabiduría del ojín en misterio, la sabiduría oculta, la cual el ojín predestinó antes de los siglos para nuestra gloria verso 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubieran conocido nunca ha dado al señor de la gloria antes bien como escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni habían subido en corazón de hombre son las que lo que preparado para aquellos que le aman y dice que esto no lo conocieron ellos mi hermana y tú si sí lo estás conociendo esa es la diferencia Hay una diferencia, el pueblo de Israel está esperando que llegue cada día de Shabbat y no enseñan lo que deben enseñar en Shabbat. Y tú hasta entre semana, todos los días, hoy te estás estudiando, como muchos hermanos desde hace más de un año están estudiando casi día. Esa es la diferencia de un pueblo que llama Elohim, un pueblo que escudrín está constantemente buscando las profundidades de su palabra y quiere comprender y entender cuáles grandes misterios que están escritos en su palabra. Romanos capítulo 11, versículo 8, como dice este verso 9 de la segunda carta a los Corintios, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cómo endureció Israel? pues que no aceptaban el Evangelio de Mashiach. Cómo está endurecido hoy en día el judaísmo, que no entiendan las enseñanzas de Mashiach. Cómo está el mesianismo y el cristianismo, están endurecidos porque no quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos. Romanos, romanos capítulo 11, versículo 8 en adelante, como está escrito, Dios les elogíne el espíritu de remordimiento, ojos con oídos con que no oigan hasta el día de hoy. David dice, se les vueltas un mes en lazo y en, en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóviales siempre el espinazo. Dijo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera. Más por tropiezo de ellos, salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. O sea, están siendo provocados a celos porque hay gente que conoce y entiende de las... Y saben bien que aunque se paren delante de un siervo o de un gentil, hay gentiles es el día que saben más que ellos mismos de las enseñanzas de la Torá. Y son porque son gente que están escudriñando su noche y están constantemente en la meditación de su palabra, como lo describe el Salmo. Y están en su meditación de día y de noche. Ahí está su pensamiento, ahí está su meditación todo el tiempo. Capítulo 11, versículo 11, hasta el versículo 8. Pónganle mucha atención, mi hermana Mireia y los demás, mis hermanos. Péguenlo. Versículo 11 hasta el versículo 18. Leán, por favor. Digo, pues, Digo pues. ¿han, tropezado? han tropezado para que cayesen en ninguna manera. Más por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos y la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos es la riqueza de los gentiles, cuanto el sentimiento de ellos? Porque vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues, yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio, porque en alguna manera provocó celos a, a mi carne e hiciste salvos alguno de ellos, porque si el entrañamiento de ellos era la reconciliación del mundo, que es el recibimiento de ellos y la vida de los muertos. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son sus ramas. Que si alguna de las ramas fueran quebradas, y tú, tú, no asegúces, has sido querido en una de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, ¿sabes? No te jactes contra las ramas, sino si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz sino la raíz te sustenta a ti y le está describiendo que él era ministro de los gentiles saulo y anunciaba el evangelio a los gentiles no dice a las casas perdidas a las ovejas perdidas de la casa de israel y él está hablando de que si la si, si cayeron o tropezaron gracias al tropiezo de ellos entramos nosotros los gentiles gracias a la dureza de ellos entramos los gentiles describe versículo 17 y si alguna de las ramas fueron quebradas en punto los árboles no tienen una rama no tienen dos ramas hay árboles que tienen 20 50 ramas entonces tú le cortas una a, a un árbol Algunas, dice de las ramas, si tiene 20, 5 10, dejas a 10 ramas pegadas y a 10 ramas cortas. Y le describe, si algunas de las ramas, y tú siendo hace mucho, has sido ingerido en lugar de ella ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jastes contra las ramas no te pongas como diciendo nosotros somos mejores que los israelitas o que los judíos, no te pongas en ese plan si te hasta sabe bien que no sustentas toda la raíz sino la sustenta a ti eso es lo que hay que entender esas ramas son la casa de Israel es lo que preguntaba hace rato mi hermana Bariña por eso no lo contestábamos porque preguntaba Bariña preguntó ¿quiénes son esas ramas? las ramas son la casa de Israel el pueblo judío que se endureció y si fueron cortar a algunas de las ramas no dice todas dice no tenso porque nosotros no sustentamos a la raíz, tú puedes cortar todo el árbol de a la, a la mitad del árbol si tú cortas a la mitad del de ¿qué pasa? vuelven a salir el tronco y vuelven a salir las ramas las ramas son la casa de Israel y el pueblo judío versículo 19 hasta el versículo 28, ahora peguen, por favor, y léanlo, versículo 19, versículo 28. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, para yo fuese injertado, bien, por su incredibilidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensobervezcas, no porque si lo sí no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de los jim, la severidad que permanece para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también si aun ellos Y si aun ellos si no permanecen en incredulidad, serán hijas, pues poderosos es el para volverlos a insertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste insertado en algún olivo, ¿Cuántos pesos que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? porque qué no quiero, hermanos, que no engreguéis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos? Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en plenitud de los sentidos Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá decidido el Libertador, que para emperar sacó la entidad, y este será mi pacto, con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces aquí lo importante que estamos observando le dice que Israel no aceptó, por eso brincó esta gran salvación a los gentiles los gentiles al escuchar esta palabra, hoy en día los israelitas están entre el mundo el pueblo judío está entre el mundo pero estos no han querido recibir a Mashiach los gentiles están recibiendo a Mashiach pues las damas dirán, fueron que quebradas para que yo fuese ingerido bien por su incredulidad, hay que entender bien, un incrédulo es aquel que no cree en las enseñanzas por eso le estaba diciendo cosas que ojo no vio en oído ni haré su vida en corazón de hombre son las que lo gine apretado para aquellos que le aman y le dice bien por su incredulidad fueron quebradas las ramas que son Israel y el pueblo judío más tú por la fe estás en pie quiere decir que si no practicas la fe de nada te sirve decir que eres hijo de dios o elohim si tu fe no está fundamentada en las enseñanzas del padre no te soberbezcas antes teme verso 21 que si el ojín no perdonó a las ramas naturales que son los hijos legítimos de isabram y saí jacob a ti tampoco te perdone porque tú eres una sepuche verso 22 Mira pues la bondad y la severidad del ojín, la severidad ciertamente, más la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de esta manera tú también serás. Entonces no nos gocemos de que ya estamos dentro del, del conocimiento. Hay que arrepentir, hay que hacer la voluntad del Padre, para que no seamos cortados porque a ellos también se les enseñó como a nosotros más ellos no les no les benefició oír la palabra porque no iba mezclada con fe como dice breos capítulo 4 verso 1 aún ellos si no permanecieron en incredulidad serán ingeridos que poderos no jim para volverlos a ingerir a la casa de israel y al pueblo judío porque si tú eres cortado de natural natural fuiste sin a la buena oliva cuanto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva pues claro si a nosotros nos metió siendo una cebuche no siendo del árbol somos un olivo silvestre cuanto más a este que es son las ramas naturales las va a volver a ingerir verso 25 porque no quiero hermanos que ignore este por eso habla de un misterio para que no se salga que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y nuevamente volvemos a ser el énfasis si estuviera diciendo aquí esta así, porque no quiero hermanos que ignores este misterio para que no se esté cerca de vosotros mismos arrogantes que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los israelitas no debería decir gentiles, son ambos, debería decir, eh, parte ha acontecido en los gentiles hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No dice así. El endurecimiento en parte, no en todos los israelitas, ha acontecido en israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles como dice mateo 24 será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles después de entrar el fin va a llegar más verso 26 de este capítulo 11 luego todo israel será salvo como está escrito vendrá lesión el libertador que quita a jacob es israel la impiedad este es mi pacto con ellos cuando pecados, así que ese es el nuevo pacto que dice Jeremías este es mi pacto con ellos, cuando quitarle los pecados, porque el, peca el pueblo antiguo pecó y no dejó de pecar y validaron el pacto el nuevo pacto con ellos es este verso 27 es mi pacto con ellos, cuando quitar sus pecados, así que cuanto a levantar, son enemigos por causa de vosotros más cuanto a la elección son muy amados porque de los padres, y estamos hablando de Abraham, de Isaac y Jacob, porque ellos son los hijos legítimos, o son, son los hijos de la genética, si le queremos muy han sido los hijos verdaderos de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Puede entender mi hermana este eh, Mayra? Nosotros somos de la procedencia de los gentiles, te pongo el ejemplo, y mi esposa, mi esposa es Martínez González, desde Descendencia un día, Pero de nada le sirve ser de descendencia judía si no guarda los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos. Mi... De lo contrario, no nos sirve de nada lo que dice la escritura. Te voy a invitar a que leas un versículo en la en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 6 y versículo 7 y 8 capítulo 9 de Romanos, versos 6 al 8. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia, Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de los hijos, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, o sea, descendientes de los domos de Abraham. Estos son los hijos de los jim, mas son los hijos, los que son hijos de la promesa. En sí serán benditas todas las naciones de la tierra. Acuérdate que en el tiempo de Moisés no eran benditas todas las naciones, únicamente Israel. Hoy en día puede entrar cualquier nación a parte de la nación de israel pero nosotros estamos entre las naciones y somos de las naciones muchos pero no importa si eres judío israelita o eres de las naciones conforme a la promesa puede ser hijo no necesariamente en la carne de abraham de jacob me voy a entender mi hermana este mire ya por eso describe el libro a los romanos mire ya y hay que entender a romanos hay que entender bien porque todo porque romanos capítulo 2 se hablan de esta manera por eso cualquier gentil puede condenar a cualquier israelita porque un gentil está orando la sopa antes que el mismo judío romanos capítulo 2 mi hermana qué artículo versículo 25 Versículo 25, 26. Péguenlo, por favor. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. sí pues, el incircuncito guarda las ordenanzas de la ley. ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Me cuenta mi hermana Mireia? Porque la circuncisión en verdad aprovecha, dice allí, si guardas la ah. Mas si eres rebelde a la Torá, tu circuncisión es hecha circuncisión De manera que el incircunciso, el gentil, guardare las justicias de la Torá, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Versículo que sigue, por favor, péguenlo. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Natural es incircunciso, guardando perfectamente, el circunciso es el gentil, guardando perfectamente. La Torah te juzgará a ti que con la letra y con la visión eres rebelde a la Torah porque no es judío el que lo es en lo manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de los jim. Versículo 12 al versículo 14, mi hermana Mireia, de este capítulo 2. Porque todos los... Porque todos los que sin ley han pecado, también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante los sin, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tenen, tengan ley, son ley para sí mismo Esto de la pregunta que me haces mi hermana mirella esa es otra plática, Inicio. Yo voy a contestar ni sí ni no, mi hermana. Mejor te la, la vamos a dejar para otra plática. Para que no te lo diga con mi boca, sino que lo veamos con la Escritura. Hay que saber por qué sí o por qué no. Y el versículo capítulo te dice, porque todos los que sin la ley pecaron, es en el tiempo de Abraham hasta Moisés, todos los que sin la torá pecaron, sin la torá perecerán que en la torá pecaron de moisés hasta masías por la ley serán juzgados porque no los oidores de la torá son justos para con elohim mas los hacedores de la torá serán justificados o sea que hay que obrar versículo 14 porque los gentiles no tienen torá naturalmente haciendo la torá los tales aunque no tengan torá Ellos son Torá así mismo porque están practicándola, porque la están haciendo. Nosotros no tenemos Torá, pero la hacemos. Por eso nosotros que no se nos dio la Torá porque dice claramente que la Torá era para los de Israel. Nosotros o los gentiles o las naciones no Torá. Como no tienen esa torá naturalmente haciendo las obras de la torá aunque no tengan Torah, son Torah a sí mismos, porque la están practicando. Tú sabes que nosotros guardamos Shabbat, tú sabes que nosotros guardamos fiestas, tú sabes que nosotros no cometemos el asesinato, tú sabes que tratamos de honrar al Padre y a la Madre y todos estos mandamientos que están en la en el mandamiento. Sí, pero lo importante es, mi mamá, que lo veas con la Escritura, te lo diga yo con mi boca. Porque si te lo digo con mi boca, es como decirte eh, algo como que no te va a agradar o algo que sí te va a agradar. es es No es cuestión que me creas a mí, sino que lo veas con la estructura. Sí, lo dejamos para otra plática, mi hermana. Y estoy para servirte. Eh. Si quieres, lo podemos ver mañana, pasado mañana, cuando guste. Ahora. Mira, mi hermana, te voy a decir algo. El grupo principio te lo pueden decir todos los que están aquí y ellos entienden hoy en día porque no me gusta responder preguntas que me hacen pero ellos que empezaron así también me preguntaban y nunca se las respondía a las preguntas y ellos me decían que a lo mejor no sabía las preguntas. y muchas veces me decían si la sabe o no la sabe pues Quién sabe, pero no nos contesta. Muchos te van a decir que les caía hasta gote y les caía mal. ¿no? Pero es que yo no quiero hablarte con mi boca, mejor que te lo digan ellos que están aquí. No sé si alguien, Luis, Marcelo, Miguel, alguien le quiera explicar a mi hermana. La... Las escrituras son las que hablan. Eh, Alfonso no te va a enseñar nada. Lo que enseña lo que enseña es la palabra de elohim alfonso y todo lo que hemos aprendido solamente te podemos mostrar dónde están los pasajes el que enseña es la palabra de elohim y hasta que no lo veas vos con las mismas escrituras con tus propios ojos y tu propia biblia es algo incomprensible. platícalle un poco a mi hermana para que entienda que no lo hago porque por mal. ...por el estilo, nada que que me trate un poquito de entender... ...por qué no me gusta hablar por mí mismo, por pues mi hermano. Sí, mira mi hermana, no, o sea, no es por... ...al principio como que sería algo que hemos aprendido... ...creo que la mayoría de lo que hemos decidido servir al Padre... ...es que debemos de tener ese respeto hacia la Escritura... ...y hacia el Poderoso, en primer lugar, ¿no? Es saber que la que habla la que enseña es la Escritura... ...y si uno le dice algo con sus propias palabras a una persona... Eh, puede ser o no puede ser así, a diferencia de cuando realmente es la escritura la que habla, ¿me entiende? Entonces, ese es el temor que tiene acá mi hermano Alfonso de decirte con sus palabras algo, sino que le gusta llevarte a las escrituras y de las escrituras mostrarte lo que eh, enseña Todros, ¿no? Y bueno, esto es algo que, que hemos aprender tanto Luis, Luz, eh y los que estamos aquí que hemos decidido servir al Padre y y llevar esta enseñanza, ¿no?, de esta nueva, que debe ser la Escritura, ¿no? Y es siempre el Maestro Yeshua Mashiach que nos enseña, que nos está enseñando. Por eso ese temor, ¿no?, de querer decir algo que que no está en la Escritura y tomarlo a la ligera, y tal vez Él podría darte una respuesta ahora en este mismo momento. Pero lo mejor sería que que Él te, te lleve la Escritura y esa es la forma en que habla el Poderoso. Mireia, um, lo que hemos aprendido a lo largo de meses es a... Uh, lo primero que tenemos que hacer es aprender conceptos básicos. Y esas preguntas que naturalmente surgen, se van a ir contestando a lo largo del estudio de las cosas básicas. Una cosa se va a ir contestando con la otra, pero antes de contestarla... Alfonso lo lo que quiere es mostrárselo con las escrituras. Pero previamente hay que tener en cuenta nociones básicas que en las religiones no no nos han enseñado ni no nos han mostrado cómo realmente o indicado cómo realmente el, el poderoso indicó y mostró cómo se debería entender su palabra. Entonces a muchos de nosotros, a marcel a Luz, a, a muchos de los que ya estamos hace rato en el grupo, nos costó muchísimo, muchísimo sufrimiento el tener que deshacernos de todo lo que hemos aprendido desde la infancia, de todos esos preconceptos que las religiones nos han enseñado. Y condicionamos las Escrituras con lo que nos han enseñado a ver o a con, con con el lente teológico moderno, por ejemplo, ¿no? y realmente no es así realmente hay que prestar la atención al poderoso y él te indica cómo el lenguaje utiliza y desde cero y bueno hay que empezar desde cero absolutamente como agarrar es como agarrar un libro nuevo desconocido y cuando utilizas el método que la gente te muestra que es por medio de las parábolas de las imágenes de las semejanzas que él te da no las interpretaciones que te dan los religiosos es como vas a ir armando realmente la verdad y, y los vas a entrar en los secretos del poderoso no es fácil no es fácil a, a ninguno de nosotros no fue fácil pero es el único camino dice que muchos dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición pero angosto es el camino y son muy pocos los que la hallan. Sí lo que pasa es que eh, cuando a mí me comentaron al inicio de, de ver este esta enseñanza no se me hacía correcto por el tiempo que muchas veces el tiempo se requiere eh de mucho de muchísimas horas sobre todo por todo lo que está escrito porque no estamos hablando de 10 o 20 versículos estamos hablando de toda la escritura y esto de los pactos te lo. Mis hermanos saben bien que tienes que que tienes que verlo todo, tienes que aprenderlo todo y te vas a llevar otros días para ver lo de los pactos, ese que el capítulo 37 tienes que verlo de su, su último verso. Tienes que ver Jeremías capítulo 31 y eso te va a llevar te va a llevar muchos días y cuando empieces a ver ese que el capítulo 16, y empieces a ver el capítulo 10, ese capítulo 1, su explicación completa te te va a llevar último tiempo. Para nosotros, eh, o para un servidor tuyo, mi hermana, lo que menos quiero es hablar con mi boca. Eh, y siempre, ha, yo sé que ha sido que algo que le puede caer muy mal a la gente, pero con el tiempo mis hermanos me entendieron por qué lo hice. Mis hermanos comprendieron por qué lo iba haciendo así. Porque cuando yo empecé a hablar, a ti te vinieron versos por montones. Pedro dice esto santiago dice esto ezequiel dice esto y me empezaste a citar las escrituras y exactamente yo ocupe los mismos versículos que tú me dices pero la diferencia es que yo te leí versos atrás y versos adelante para que vieras que la relación de los versículos es muy importante no puedes leer dos versículos sino que tienes que leer 10 versículos para que veas el principio y el final de lo que te están hablando para que veas que hay una relación, hay algo que viene estructurándose, no es algo que está a la ligera, no es algo que vas a agarrar y digo, yo te doy un verso aquí, otro aquí, otro allá, otro", sino que todo va con una base. Que había israelitas, que hay israelitas creyentes en en, en la torá que la practicaban en diferentes partes del planeta, sí la sabía. Que había judíos en diferentes países del mundo, sí lo sabía. Que hay judíos entre el mundo practicando el paganismo, lo hay. Que hay israelitas en el mundo practicando el paganismo, lo hay. ¿Todos los gentiles son Israel y son Judá? No. Es lo único que te estoy separando. Y tienes que ver la diferencia cuando los profetas hablan. Porque el profeta cuando habla te separa eso. Y si no separamos eso, es un conflicto y es un problema. Y eso es lo que no queremos, que realmente todo esto sea un conflicto de palabras. Y te prometo que, que si no es la de semana, la próxima, platicarte qué es la circuncisión. Te voy a platicar un poquito qué es la Torah, porque por lo que vi ahorita no te han platicado qué es la Torah, ni la Torah añadida, ¿va mi hermano? Bueno, pues para la próxima vez, o no sea yo Esteban o algún otro de mis hermanos que quieran, pero si podemos esta misma semana te empezamos a platicar qué es la... Y ya a partir de esto de la Torá, vas a ver algo muy diferente de lo que te ha, de lo que te han enseñado, de lo que has oído, de lo que has creído en diferentes etapas de tu vida, de lo que el mundo hoy en día está diciendo que es la Torá. Va a cambiar todo ese concepto, pero necesitas verlo con la escritura. No que yo te diga, eh, esto es la Torá. Diga, con mis labios no, no resulta, porque si no le estás creyendo al hombre. Tienes que creerle a lo porque él es el que lo habla por medio de sus palabras. Bueno, de acuerdo entonces a lo que estamos este estamos observando mi hermana, Romanos capítulo 2, versículo 12, perceive claramente y traza la diferencia entre los que son de los que no son. Y lo importante y es la gente que obra, o practica la Torá, porque dice el versículo 14, porque los gentiles que no tienen la Torá, porque el gentil no tiene Torá, nosotros aquí, mi hermana, no tenemos la Torá, pero estamos hablando de la Torá añadida, nosotros tenemos una Torá que se le daba desde los tiempos de Adán. Eso te lo vamos a practicar después, la próxima charla porque los gentiles que no tienen Torá naturalmente haciendo lo que es de la Torá los tales aunque no tengan Torá ellos son Torá en sí mismos mostrando las obras de la Torá escritas en sus corazones dando testimonio juntamente con sus conciencias acusándose también eh, usando sus pensamientos los unos a los otros y es allí donde te das cuenta que los gentiles que hemos venido al conocimiento de la palabra, siempre hemos buscado esa forma de agradar al Padre, y en las escrituras se les llama gentiles, dice que Saulo es ministro de gentiles, no ministro de de israelitas, no soy yo el que lo dijo, pues Saulo el que lo dijo, si no él hubiera dicho, yo soy ministro de de, de israelitas, Romanos capítulo 11, si te acuerdas, Romanos capítulo 11, ¿Quién 13 11 13 viene de la palabra hoy de la palabra hoy la palabra hoy es igual como si tradujeras naciones del hebreo y, y y ellos te dicen que tiene que ver con la casa de israel porque por, por este saúl que por, pero desde antes de que fuera con este perdón con este efraín y manasés Eh, antes de ellos también pues, abraham se le dijo que era padre de naciones entonces como, como que es confuso lo que dicen también existe una palabra que en hebreo se les dice que supuestamente también son los israelitas y bueno no nada más de ellos sino los griegos y si no son los griegos son los de los gálatas si no son los gálatas que son los romanos y que si no son los romanos que son los este samaritanos y es un conflicto que hacen cuentos bueno, para ese conflicto si todos son israel todo es israel pues que le había puesto ahí todo es israel pero para eso aparecen todas esas palabras hermana para que se pares unos de otros no puedes andar diciendo este es israel y este es este eh, el samaritano es israel y el cananeo es israelita y el y el y el cómo se llama y el griego es, es judío y que el de, del de Galacia era judío y cosas como esas no puedes tienes que tener en las bases que que demuestran que eran de galaxia, si sí eran de galaxia todos eran israelitas, no todo perdón, todos eran judíos, no, había en galaxia gentiles y estaban en una sinagoga donde había judíos y gentiles reunidos en una misma sinagoga en una misma sinagoga sí están entre las naciones los israelitas mi hermana y, y esta te la voy a adelantar porque vimos parte de lo que podríamos ahorita los israelitas encuentran la mayor parte de los israelitas se encuentran en el mundo árabe. si Ahí los encuentras en esas naciones y esas partes son en el mundo musulmán. Por eso los musulmanes hoy en día creen en un solo Dios, en Allah, y creen también en este eh, en las carnes impuras y creen en otras muchas que semejante al judaísmo. También ellos... Eh, Ellos practican el judaísmo y el cristianismo es una mezcla de esas dos religiones. sí mi hermano mi, eh, Marcelo también es eh, algo que eh, me a ayudadó a entender este tema de la restauración de esta de las dos casas y todo esto es lo que dice ahí este Jeremías 39 cuando dice que les va a levantar a David de su rey y claramente te dice eso y es un tiempo en donde no es un tiempo en donde no vemos que David está reinando como príncipe en Israel. Y ahí en en Jeremías 39 claramente te demuestra eso, que cuando le restaure le va a levantar a David como rey. Explícaselo mi hermano, eh, dale el verso y el capítulo y explícaselo porfa, no mi hermano? Bueno, sí, mira mi hermana ahí en Jeremías 39, desde el versículo 7 al 9, hasta el 10, perdón, ahí lo pego. «Ah, cuán grande es aquel día, tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su y a David su rey, el cual les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor». Y te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará, y descansará, y sosegará, y no habrá quien les mate. eh ahí claramente el Poderoso nos muestra que es un tiempo en donde les va a levantar y les va a sacar de la cautividad, y dice que los va a sacar de donde estén y los, los va a traer a Isaías. Eh, y acá te dice en el versículo 9, si vos te fijaste, dice que, que se ha levantado David, dice, su rey, y les levantaré para ellos a este rey. Y hoy podemos ver que si fuera como se enseña hoy día en esta enseñanza de que somos de esta restauración de este reino, eh tendríamos que ver a David reinando, y es algo que no estamos viendo. Entonces todas estas palabras son las que uno debe ubicar en orden en la profecía, y empezar a entender lo que mi hermano Alfonso de, le ha estado compartiendo en, en esta noche, ¿no? De ir eh, ordenando, como misma decías recién, este rompecabezas. Porque a, al estudiar la profecía es esto, ¿no? Un rompecabezas. Que debemos ubicarlo pieza por pieza para que no eh, quede una pieza en donde no tiene que ir. Y si usted se fija ahí, en, en, te decía, también en el capítulo 37, también te muestra lo mismo el poderoso, acerca de que se le ha levantado David. Y no, no vemos que esto haya sucedido. Eso era lo que yo quería decir, mi hermano Alfonso. Disculpa que te haya interrumpido. No, mi hermano, no te preocupes. este y, y sí, mi hermana, acerca de de lo que hemos observado ahorita, también Ezequiel en su capítulo, eh, creo que es 34, menciona que David era rey sobre la tierra entonces este en una gran parte de los este de los escritos no nada más me decía será rey sobre la tierra aparte que a él se le llama rey de reyes, señor de señores entonces ya posteriormente pues platicaremos y veremos todo, todas estas cosas este aquí lo importante mi hermana es considerar que conforme pasa el tiempo vamos a encontrar que el israel que va a rescatar al israel que le va a dar nuevamente la oportunidad, como dice aquí Romanos capítulo 11, verso 26, vendrá de Sion el Libertador que quitará de piedad, Ezequiel en el capítulo 36, te dice que lo va a hacer no por Israel, no porque merezca Israel ser salvo, lo va a hacer por su santo nombre, Ezequiel en el capítulo 36. Mi hermano Alfonso, algo que quería decir y me olvidé, que el hecho de que levante a David te está hablando de que le levantará de los muertos, o sea que está hablando en un tiempo posterior a una resurrección eh y si fuese que hoy es esta restauración de este reino tendríamos que creer que la la la resurrección estaba bien acontecido cosa que no ha sido así así es porque dice que David el mismo eh, Pedro ahí cuando habla dice que recita el Salmo en donde dice que David eh, vio corrupción y está enterrado entre entre nuestros padres, dice Pedro ahí en el libro de los hechos. Entonces, es, es importante entender esto, ¿no? Que esta resurrección no ha sido, y que para que David sea levantado tiene que haber una resurrección, y recién de ahí después viene la restauración de este reino. Así es, estamos hablando después de una resurrección, mi hermana. Bueno, capítulo 36, versículo 21, mi hermana, hasta el versículo... 26 es lo mismo que está diciendo el 37 cuando habla de los huesos secos la diferencia es que aquí te está explicando que él ese pueblo está este no lo hará por por él sino lo hará por su santo nombre dice el 36 versículo 21 hasta el versículo 26 por favor leamos quién lo lee por favor Yo leo, así descansa un rato Lisma y he tenido lástima en mi santo nombre el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron por tanto día la casa de Israel así ha dicho Joé Bai del ladón no lo hago por vosotros o casa de Israel sino por causa de mi santo nombre el cual profanaásteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes en el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán la gentes que yo soy Joje Bai dice el ladón Jo Bai. Cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de la gente y os juntaré de todas las tierras y os a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo y pondré un ruas nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, este con respecto a este, por último, mi hermana. Describe así como lo leí hoy también hermano este mi hermano Marcelo he tenido lástima en atención a mi santo nombre el cual profanó la casa de Israel entre las naciones a donde fueron que esta es la palabra gentiles en griego la casa de Israel entre las entre los gentiles a donde fueron por tanto día la casa de Israel te ha dicho el Señor Jehová hay no lo hago por vosotros, o oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, a las cuales profanaste vosotros en medio de ellas. Sabrán las naciones que yo soy, Yo-Hei-Bajei. Dice el Señor yo hei cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y está diciendo que de ellos, verso 24 y yo os tomaré de las naciones y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, entre el verso 23 y verso 24 te está diciendo que él va a estar delante de los ojos de los hijos de Israel, verso 23 y saldrán en gran nombre profanado entre las naciones el cual profanaste vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy yo jebajéi dice el señor que cuando puede santificado en vosotros delante de sus ojos y yo os tomaré de las naciones eso es cuando venga cuando él esté aquí os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país él los va a llevar a su país y esparciré sobre vosotros agua limpia seréis limpiados de que van a ser limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré quiere decir que estos que va a llevar no tienen conocimiento de machia y nos daré corazón nuevo pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestro vuestro vuestra carne de corazón de piedra y os daré corazón de carne es ahí donde te das cuenta que esto va a suceder cuando él esté aquí donde él esté sobre la tierra no antes de ese tiempo entonces es por eso que lo hará no por israel sino por su santo nombre que ha sido blasfemado entre todas las naciones y sabrán las naciones que él es porque dice son 23 en la última parte cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos porque todos los ojos verán a ese a ese señor y sabrán que él es y traerá todo su pueblo, como dice el 24, y os tomaré de las naciones y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, pero estando él ya allí, estando el allí. Y nosotros no, hoy en día nosotros hemos conocido a Mashiaj, Mashiaj ya nos ha permitido, hoy en día Mashiaj ya nos está limpiando. Mashiach nos está limpiando para el día de las grandes bodas del Cordero. Nosotros hoy en día ya hemos conocido a Mashiach y hemos conocido su palabra, porque nos ha permitido ver con los ojos y oír con los oídos. Pero los hijos de Israel en aquel día todavía estarán practicando estas cosas cuando los llame de las naciones, porque como están entre las naciones todavía están practicando todas estas cosas abominables. Pero tú, Mireya, y los que están ahorita aquí en el no bueno, están practicando ya esas cosas. Por tanto, no somos nosotros los que está hablando aquí en la Escritura. Mis hermanos, pues este, yo creo que nos despedimos. Y ya, es, ya este si el Poderoso nos lo permite, mañana este vemos otra cosa. Bueno, mis hermanos, entonces nos despedimos, que el Poderoso los bendiga y los guarde.